Estamos con muchísimo gusto dándole la bienvenida, podemos decir la bienvenida al intercambio, porque sabemos que siempre nos hace ese regalo y esa distinción de estar escuchando la 36, el profesor Alción Cheroni. ¿Cómo estás, Alción? Bueno, buenos días. Bueno, acá estamos marchando y bueno, sabes encantado poder estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Bueno, pero estás, de esta manera estás también. Sí, sí así por que... supuesto que sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Hay que nos tenemos que ir adaptando a, a las condiciones que tenemos ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, sí, de verdad, de verdad Es así Y escuchando la audiencia desde los más diversos lugares Que también es una cosa nueva, ¿no? Sí, verdad, que te puedan escuchar sí. de cualquier parte del mundo Y con este tema, siempre es importante Pero este tema de hoy nos parece que, que debía considerarse todo el año no Como el año en que se conmemoran los 100 años De la muerte de Lenin Eh, que el, el día exacto por supuesto hubo algunos titulares de prensa, pero después salvo sitios muy especializados el tema queda enterrado ¿no? Y, y no se habla, y nos parece importante eh, señalar empezando que 100 años después de su muerte se lo esté recordando Sí, eso es importante, y a propósito de esto ya estaba escuchando el informe sobre las riquezas mundiales actuales, ¿Sí? ¿no? Y sí. empecé a escuchar y le dije... Yo estoy escuchando el libro de Lenin... Imperialismo, <risa> fase superior de capitalismo... A, simplemente actualizado... El crecimiento de la explotación... El arrequicimiento de la oligarquía financiera... Y la opresión internacional que hace el imperialismo, ¿no? Clarísimo, clarísimo... Yo creo que ahí termina todo, ¿no? Porque... O, o comienza todo... Ahí comienza la vigencia de Lenin, ¿no? Saber que todas estas cosas están contenidas dentro de una de una vida dedicada a analizar la situación mundial y a construir un partido para lograr y conquistar el poder y comenzar el periodo de transformación hacia el socialismo. Esa la, digamos, es simpéticamente claro. digamos, una vida intensa y magnífica dedicada a eso, ¿no? Eh, justamente como siempre lo hablamos contigo, la necesidad de de pasar el legado a, a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el legado que deja Lenin eh, para que las nuevas generaciones sepan de la importancia que tuvo su su aporte? Bueno, yo creo que es importante saber, ubicarlos además en el periodo que Lenin atúa, ¿no? Sí. Sobre fines del siglo XIX y, y hasta 1924, del siglo XX. En ese periodo Lenin digamos ingresa en el, en el proceso revolucionario ru, ruso a través de sus convicciones marxistas y a través de su in, in, digamos su actividad dentro de los círculos proletarios del periodo en las condiciones que se daba en la represión zarista etcétera en un digamos en una actividad muy muy fu fundamental que tiene yo para mí tiene dos piezas, ¿no? Dos piezas sí. esenciales para reconocer. Primero, lo que hace Net Lenin no sólo es intervenir y trabajar junto con los círculos obreros, sino además estudiar la realidad. Sí. Tanto es así que en su digamos en, en su detención, los dos años o tres años que estuvo detenido por es, por esas actividades, Lenin escribe uno de los libros más importantes digamos, de ese desarrollo de intelectual y político que haces, ¿no? Uno de ellos es por supuesto el desarrollo del capitalismo en Rusia, sí. que está escrito hacia 1899 sobre el fin del siglo, pero lo escribe en el exilio con la información que va a tener perdón, en el exilio no, en la detención en Siberia, ¿no? Con la información que va recibiendo, es un libro de casi 700 páginas, donde Nellín lo que analiza es lo que dice el subtítulo del libro, el proceso de formación del mercado interior para la gran industria en Rusia. Es decir, va Rusia hacia el capitalismo no Rusia hacia el capitalismo, escribió ese libro, ¿no? Mm -hmm. es decir, ese libro es un estudio en profundidad de la situación real, de la situación material, económica de la Rusia en el periodo zarista. Y, y a partir de esto Lenin dice que hay, hay que hacer dos o tres cosas, porque el debate era era ese. Es decir, para, para el marxista el debate es ese. Es decir, el, el socialismo solo es posible con, la, con el desarrollo de la gran industria y a su vez con la gran creación del capitalismo que es el proletariado es decir, la clase, la clase explotada que tiene, que, que, que tiene como misión histórica, desde punto no del punto de vista utópico, sino real, de transformar el capitalismo, conquistar el poder y, y ir, ir a la construcción de una sociedad sin clase. Esto es lo que Lenin analiza. Y, y por supuesto, él va también trasladando al conocimiento eh, de, de, la, de, la, de, la, de las masas explotadas... ¿Qué es el qué es el marxismo es decir lenin escribió un libro sobre eso inicial en lucha con los populistas que se llama quienes son los amigos del pueblo etcétera donde analiza expone no la lucha contra el populismo a través de el análisis y la exposición del materialismo histórico del, del materialismo dialéctico de, de la del contenido teórico esencial del marxismo entonces es lenin inicia su, su labor revolucionaria en formación con la teoría y a su vez con el análisis real de la economía y, y ahí vemos digamos el, los primeros grandes planteos de lenin como revolucionario proletario y marxista ¿no? y, y, y todo su, su trayectoria tiene que ver con esto y tiene que ver además con un digamos con una actividad que también desempeña en función de, de esto que son los reales contenidos del, del sistema de los movimientos socialistas existentes. Es decir, Lenin vive en un país atrasado económicamente, eh, con un régimen terrorista, que fue el zarismo políticamente, un régimen policial, con el desarrollo de opresión nacional, porque Rusia era un, una comunidad de naciones oprimida por el zarismo, y todo esto, eh, todo esto lleva a Lenin a una visión de construcción de un partido que tenga... Digamos, de un partido con visión revolucionaria de transformación para eso para eso hacia 1901 para decir ya el, este, en, en un proceso ya de, de desarrollo mayor de, de la teoría de la práctica de, del conocimiento de la realidad escribe otro de sus libros importantes que es el quehacer ¿no? uh -huh. donde donde señala algo que que es la clave ...para el desarrollo de, de, de, de un movimiento revolucionario real contra el capitalismo en ese libro lenin, hay una frase de lenin que es clave para entender lo que lo que organizó y lo que y lo que orientó lenin dice sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario es decir lo que la, la, la, el fundamento real el fundamento real de toda una actividad consciente racional, De, de, de lucha contra el capitalismo es la teoría revolucionaria es decir está bien decía lenin y es necesario el propio desarrollo y espontáneo de las masas explotadas pero para que para que ese desarrollo espontáneo y necesario de las masas explotadas fundamentalmente el proletariado tenga un resultado efectivo lo que se necesita es la conciencia revolucionaria la conciencia revolucionaria del, del proletariado, se crea, se, se, digamos, se organiza a través de la teoría revolucionaria que es el marxismo. Es decir, ese es el significado, a mi modo de ver, inicial y clave de la lucha del líder a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Creo que por ahí puede partir una comprensión de, de, la, de, la, de la vigencia de, sí. de, su, de su pensamiento y de su actividad. y sí, al Alción, porque muchas veces de una forma superficial se ha intentado... Eh, como enfrentar no el camino que Lenin vio posible de, de la revolución en Rusia con los postulados iniciales de Marx y de Engels de que la re revolución no iba no era posible en un país que no tuviera el desarrollo capitalista de la Europa Central digamos bueno este, yo creo que es significativo lo, eh, la demostración uh -huh. no teórica sino práctica del claro. proceso es decir Eh, hay un, una definición de Stalin sobre el leninismo que me parece interesante y, y adecuada uh -huh. eh, Stalin decía que el leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria, uh -huh. a lo cual hay, hay que agregarle, a mi modo ver, por supuesto yo no estoy corrigiendo a nadie porque no, uh -huh. no tengo la no, sería una petulancia de mi parte, pero simplemente el otro, la defensa de los principios del marxismo ¿Qué implica eso? Lo que implica lo que decía el propio Lenin, lo que decía Rosa Luxemburgo, lo que decían los marxistas, digamos, los reales este eh, que entendieron lo que es el marxismo, eh, que ¿Sí? entendieron el pensamiento de Marx. El marxismo es una guía para la acción. ¿Sí? Y lo que hay que resolver son las cuestiones, a, a partir de la concepción de Marx, lo que hay que resolver son las cosas concretas de ese proceso. Por eso el estudio de Lenin sobre el imperialismo es importante, porque lo que lo que señala Lenin es que el desarrollo del propio capitalismo no es un desarrollo unificado, no todos los países, digamos, son Inglaterra. E incluso Marx había ya advertido sobre esto sí. en los, en los, en la digamos en trabajos finales de Marx cuando habla de la de Rusia, de la Rusia zarista de fines siglo de, de los últimos décadas del siglo 19 en comentarios que hace a los propios revolucionarios rusos e incluso a los propios populistas le señala yo no hice una filosofía de la historia yo no hice un modelo histórico que pueda ah. aplicarse en cualquier lado en que en algún lugar ahora me acuerdo dice no puede ser aplicado lo que pasa en inglaterra en la patagonia mm. es decir son circunstancias distintas el desarrollo del capitalismo no es un desarrollo unificado no no están todas las regiones y los países en la misma situación incluso incluso porque lo que le enseña que en la época del imperialismo lo que se, lo que, lo que se resalta más es la existencia de países capitalistas ultra desarrollados con países oprimidos entonces esa relación de países opresores desarrollados con países oprimidos da digamos una coyuntura especial al proceso. Y Lenin dice, en, el, en la época del imperialismo, donde saltan y resaltan las contradicciones y antagonismos del sistema, no es en el seno mismo del sistema, no es en Inglaterra, o en, o en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, países que tienen un desarrollo capitalista alto, sino en aquellos que todavía están en, en una etapa intermedia o baja. Es decir, Lenin que, tiene una frase famosa, ¿no? Donde estalla es en, en, en, la, en la parte más débil de esa cadena y por eso una revolución en Rusia, una revolución socialista proletaria en Rusia, no es algo que vaya contra el capital, al contrario, es la aplicación de una metodología en, el, en un proceso concreto. Lenin dice, ¿cómo no podíamos tomar el poder cuando la guerra nos per... la, la situación que creó la guerra, las circunstancias de que los países capitalistas están entreverados entre ellos? Por conquistarse en eh, mercados etcétera donde hay una situación económica terrible sí. etcétera y donde además el gobierno zarista está en completa decadencia y está a punto de terminar su historia como pues pod nosotros podríamos dice denin cómo podríamosmos dejar pasar esta circunstancia no sí. entonces todo esto no sé si me estoy explicando todo sí. esto digamos forma parte del análisis del marxismo el máximoo no es un dogma no es una cosa dogmática No es algo que establó el pensamiento de Marx y Engels y se terminó la historia. Mm. La historia continúa, los cambios continúan. Procesos coyunturales cambian, digamos, la dirección de un, de un de la dirección de, de, de, del, del sistema. Pueden pasar circunstancias este, extraordinarias. Más decía que no se puede olvidar nunca a propósito de la comuna de París. Nunca debe olvidarse de que hay circunstancias azarosas, imprevisibles, que cambian el proceso histórico. Lo que hay que aprovecharlas, nada más. Muy bien. Eh, es muy importante esto que estás diciendo, y pensando, porque a veces uno trampea hasta con el lenguaje, ¿no? Sí, claro. Bueno. Muchas veces. Sí, cuando sí, se dice, sí, la vigencia, ¿no? Pero mirando para atrás, como algo que fue, está vigente, hay que hay que recordarlo. Pero Lenin tiene respuestas para los problemas de hoy, digo, para las luchas de de los pueblos en estos tiempos. Digo pensando, por ejemplo, cómo fue de ayuda para los cubanos cuando hicieron su revolución, como lo dijo el propio Fidel, eh, que dice que cuando los agarraron, previo al Moncada, les agarraron libros de Lenin, y fue lo que más le preguntaban en el juicio después, si esos libros eran de ellos. Y él decía, sa nosotros sacamos de Lenin, de las obras de Lenin, conclusiones que fueron decisivas. Eh, y que nos sirvió mucho para elaborar nuestra estrategia revolucionaria. Eh, Lenin, ¿tiene respuestas para los tiempos actuales? Sí, y como las tiene Marx, ¿no? Salud. Hay respuestas reales sobre los hechos actuales. Primero, la comprensión del sistema. El sistema capitalista tiene sus, sus leyes, sus procesos económicos que todavía siguen vigentes. El análisis que hace Lenin y otros marxistas del imperialismo también. Incluso Uno de los aspectos esenciales, que es la concentración y la expansión del sistema, ¿no? Y, y digamos, el aspecto de, de la inversión eh, en los países este, subdesarrollados, o los países dependientes, de esa concesión sigue vigente, y sigue vigente las condiciones de las relaciones internacionales. Sí. Es decir, la, la opresión imperialista sigue vigente, llámenle como quieran. Es decir, vuelvo a repetir, hoy en el, en el informe que se estaba haciendo era eso lo que estaba, lo que estaba diciendo el informante era esto se concentró se expandió y está oprimiendo y esto es vigente está vigente lámenen como quieran no, si quieren no darle ningún nombre no se lo den pero esa es la realidad es claro que no dar los nombres tiene tiene no, no designarlos con sus nombres específicos tiene también digamos una razón de ser del oportunismo no de ocultamiento de etcétera pero dejemos eso de lado. Sí, sí. Esa, esa es una vigencia. La otra vigencia es discusión sobre el papel del partido, el papel de la vanguardia, porque ahora se tiró por la ventana todo eso, ¿no? Sí. Eh, lo que se con estas cosas extrañas eh, de la sociedad postindustrial y todo ese tipo de cuestiones que habría que analizarlas en otro, de, en, otro en otro espacio, pero todo esto lleva a que se, se haya, digamos, devalado, devalado perdón, la acción del partido. Es sí. increíble. Concibe, concibe como un hecho real, significativo y clave para la transformación la existencia de una vanguardia, de una vanguardia política, ideológicamente sólida, formada, no eh, con cuadros eh, dedicados a la, a, al desarrollo revolucionario, a la investigación a la, y a la difusión y a la participación directa en, en todos estos estas eh, actividades y acciones de carácter social, político y económico. Esa es la necesidad del partido el quehacer es eso la discusión está en cómo se organizó se deja organizar y eso es otro otro elemento de net decía que la experiencia de quehacer de, de su concesión del partido centralismo democrático etcétera etcétera la formación de cuadros, se, se digamos se probaba en la revolución de 1905 donde para el propio lenin la experiencia de las masas hace modificar algunas de sus de sus visiones sobre el partido, que pro, la propia espontaneidad de las masas, lo que él llamaba la razón de las masas, que, que es el acto de espontaneidad, de sublevación frente a la explotación, da elementos. Es decir, las masas rusas inventaron algo sí. a, en 1905, el soviet. Es decir, los consejos de trabajadores, de campesinos, de, de soldados, etcétera como como formas como formas novedosas de la acción política del proletariado. Y eso eso no lo inventó Lenin, las sí. propias masas, ¿no? Es lo mismo que pasó con la comuna de París. La comuna de París le iluminó a Marx y a Engels sobre el primer estado. Entonces En, en la revolución del 5, en Rusia, lo que aparece es el Soviet, también el problema del Estado, la organización de las propias masas en la dirección de la revolución y del Estado con sus propias formaciones, ¿no? Sí. Eso es aprovechado, por el, en realidad, empieza a, a trabajar sobre esto como lo hicieron otros marxistas, ¿no? Es decir, es, es una son cuestiones que van apareciendo en un proceso que no está, digamos, modelado, no, no, no existe, digamos, no existe una forma sola y única de aplicación, existen formas concretas, Lenin sostenía siempre eso, el análisis es un análisis concreto sobre una situación determinada, es el aprovechamiento de coyunturas y circunstancias no previstas y ese es uno de los problemas esenciales es decir, la capacidad que puede tener un grupo político para apreciar la situación y actuar sobre ella por eso Lenin tenía cuidado siempre señalaba que a veces se pasan de... de es decir una acción de, de, de contenido revolucionario se pasa Lenin atacaba a las concesiones llamadas ultra aunque él atacaba muy fuertemente a las concesiones ultra aunque respetaba a la gente que sin su hogar dominaba pasaba por encima de todo, porque decía ahí está el contenido esencial ahí está el contenido de gente que quiere cambiar, que quiere sí. la revolución que quiere un cambio no está contenido en esa en esa pasividad de que vamos a esperar o que cada, hay que esperar que el momento, a ver el día que tengamos toda la industrialización sí. podemos hacer algo, eso es para Lenin y para, para el marxismo llamémosle creador aunque esa palabra a mí siempre me tienta me... me, me ...no me gusta mucho, ese marxismo creador... ...es un marxismo creador en función de, de las nuevas realidades... ...evidentemente, el mundo que vivimos ha cambiado mucho... ...eso es evidente, es algo totalmente tonto de decirlo... ...porque es real, el mundo cambia... ...y cambia a través de transformaciones, de revoluciones y contrarrevoluciones... ...como la que ha habido el siglo 20 ...es decir, a la revolución rusa aparece el fascismo... ...la contrarrevolución fascista, la contrarrevolución del capital financiero... Y, y estas son cosas que están allí y que siguen existiendo. ¿Qué tenemos nosotros? Basta mirar lo que pasa enfrente para darnos cuenta lo que sucede. No sí. necesitamos mirar para enfrente, ¿no? Podemos mirar para adentro. Pero digo, si, si quieren más espectáculo que el de enfrente, bueno, miren. Sí. Y se dan cuenta cuál es la emergencia de un sistema de capital financiero que tu fase totalmente eh, de decadencia. Y la fase de decadencia del capital financiero son simplemente la reacción y esto es otra frase de lenin en toda la línea el centro todas las circunstancias la reacción económica la reacción política la reacción cultural etcétera eso es lo que eso es lo que está en, en el medio de todo esto esos es, digamos en condiciones superiores en el sentido de que la concentración es mayor la, la, la reacción política ideológica es mayor es la misma época que vivió lenin es decir no no, no hemos cambiado No, no para debilitarlo el sistema, lo hemos cambiado para desaperarlo sí. había un había un digamos un, una expresión que no sé si es de Lenin o de no que dice que en este tipo de, de época el, el, el, el, se produce una circunstancia de detención de y de deca, caimiento de, de, de la visión liberal del mundo, entonces los liberales comienzan a transformarse en fascistas, que la sí. el grado mayor de la reacción de este sistema. Y tenían razón, es eso. Es decir, el fascismo se alimenta a liberales asustados, para decirlo en, en sí. esos términos que vuelvo a repetir, no sé si son de Bertombrejo o de Lenin, ¿no? Pero ya no importa. Pero es eso. Y Lenin pervi pervió esto. Y no digo Lenin solamente, ¿no? Eh, eh, junto con Lenin hay ¿no? actuaciones como Rosa de Luxemburgo, otros... Este, este, ...otros marxistas revolucionarios que actuaron en este periodo... ...lo que pasa es que, eh, lo que pasa es que este periodo tiene un acontecimiento que cambia todo... ...que fue la guerra mundial imperialista... ...la guerra mundial trastorno ...y en ese en ese trastorno los cambios son significativos... ...es decir, Lenin decía... ...nosotros tomamos el poder en, en una circunstancia muy peculiar... ...una circunstancia que quizás no se dé más... ...que es la guerra imperialista... Que deshace al zarismo Que lo deshace, lo destroza Y que la primera instancia Que es la, la llamada revolución de febrero Que es en marzo por el nuevo calendario eh, La revolución de febrero Es la revolución burguesa En, en, en, en, en Rusia Es decir, es una revolución que, que Burguesa democrática ¿Y la define así no Pero es una revolución que dura poco Porque las circunstancias llevan A que se profundice El, el proceso de, de decrepitud Del sistema Pero se está se se está profundizando lo que Lenin llamaba la agonía del sistema, y la agonía no es la muerte, es simplemente la agonía. Sí. Un agonizante puede durar mil años sí, agonizando, sí, sí. pero la agonía es simplemente la decadencia del sistema, su destrucción, su descomposición, y la guerra lo lleva a la descomposición total. Hay un libro de uno de, uno de los más grandes economistas del siglo XX, que fue Keynes, que se llama El problema mm -hmm. de la paz, que analiza el Tratado de Versalles, y donde dice... El capitalismo se está destrozando a sí mismo. El hambre, la miseria, la destrucción de las fuerzas productivas, etcétera Y Lenin percibió esto, junto con otros revolucionarios. Percibieron esto. Y la percepción de esto es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que esto siga así? ¿No es, no es nuestra oportunidad. No es esta. A partir de esta oportunidad lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el proceso revolucionario mundial. ¿No? Y ahí, digamos, otras circunstancias, otras coyunturas, las derrotas de la Revolución Alemana de, de Aust en Austria, en Hungría, eh, en, en Polonia mismo, etc., llevó también a una nueva situación. Porque la confianza en el desarrollo del sistema socialista a nivel mundial se clausura. Sí. Y esa clausura genera una situación interna en la, en la Rusia revolucionaria. ¿Qué hacemos sin la ayuda del proletariado mundial? cuando la confianza era esa, es decir, Rusia es un país atrasado y por lo tanto necesitamos la revolución en Alemania, la revolución de Inglaterra, pero fundamentalmente en Alemania, en Alemania la revolución fracasa o es pues, derrotada simplemente por la acción de los oportunistas, por la acción del revisionismo, del reformismo, que no solo apoya al régimen capitalista, sino que además mata a los revolucionarios, ¿no?, Matalona, Rosalba, Luxemburgo, Allianz, etc., etc., con lo cual alguna vez hemos hablado de sí. eso. Entonces, acá hay otra contradicción. Acá hay otra contradicción. Una contradicción mucho más aguda. Resulta que el socialismo se transforma en social chauvinismo. El socialismo se transforma en social oportunismo. El socialismo, es ese socialismo de la segunda internacional, donde se llaman los caos, que es plejanos, etc., se transforman radicalmente en enemigos de la revolución. Entonces, ahora esa revolución queda aislada. Esa revolución, y además, queda con enemigos naturales como son los capitalistas, la libertad financiera, pero además con un nuevo enemigo, el cauquismo. Sí. Los socialistas son enemigos de la revolución. Entonces, ahí aparece otro, otro problema, otro grave problema. Es cómo desarrollar la dictadura del proletariado, las transformaciones socialistas en un país arruinado que además... Inicia la revolución y lo atacan 14 ejércitos que están interviniendo en la guerra. A su vez, una guerra civil que dura dos años, hambre, miseria, etcétera Hay una frase tremenda de en un congreso con, la, con el problema de la miseria y de las enfermedades. Dice, o los piojos hunden al socialismo, nosotros los socialistas logramos vencer a los piojos. Es decir, esa frase concentra la situación de este país, un país arruinado, miserable, Con, con una población de millones de personas analfabetas. En esas condiciones comienza la construcción del socialismo, y en esas condiciones se desarrolla el socialismo. Es decir, cuando uno pierde esa visión, pierde la visión, pierde el contenido y la esencia de lo que significó que la Revolución Rusa, con sus errores y horrores, porque nadie puede negar que los hubo en todo su largo proceso, sino en las condiciones en que se desarrolló, contra quién tuvo que enfrentar, cuáles fueron los elementos esenciales. Se, es decir, tuvo levantamientos tremendos en el propio seno de la revolución, en la insurrección de, de, de la, del lugar donde, donde se inició la revolución. Eh, fue una, una, una insurrección dentro del propio sistema las insoluciones de los anarquistas de los sectores anarquistas y mancheviques en las provincias o en los estados nacionales, fue otra situación contra todo eso tuvo que luchar bueno, el propio atentado contra Lenin, ¿no? Y el, claro, el atentado contra Lenin que fue tremendo, ¿no? por los social revolucionario que además hubo que desarmarlo porque estaban armados, además hubo que, que es decir, hubo que llevarlos hasta el límite de decir, bueno, vamos a fusilar a todos, en esas condiciones ¿cómo se puede construir un sistema? ¿en qué, en qué ¿En qué cabeza cabe? Y sin embargo, uno empieza a ver el proceso, el proceso y las necesidades. Y empieza a ver esa, digamos, capacidad de Lenin y su partido de ir acomodando las situaciones para ir desarrollando líneas de avance y, por supuesto, con fenómenos de retroceso como fue la nueva política económica, que le decían necesitamos esto, necesitamos capitalismo de Estado porque necesitamos desarrollarnos porque estamos en, en situaciones y todo eso en situaciones difíciles ¿no? mm. y contradictorias e incluso antagónicas, a veces tenemos que dejar alguna parte de los principios para eh, digamos aceptar ciertas eh, ciertos desarrollos capitalistas dentro del propio sistema, es decir hay que construir un país hay que reconstruirlo y hay que esperar a ver qué pasa en los demás. ¿no? Estamos conversando con el profesor alción Cheroni, a raíz de este aniversario que se conmemora de 100 años de la muerte de Lenin. Vamos a leer o a escuchar los mensajes que hay de los oyentes alción que no quiere decir que tengas que responder uno por uno, pero para que veas y respondes, por supuesto, todo lo que puedas. Pero vamos, empezamos con uno, que no Gabriel se llama, Gabriel Tanguero, uh -huh. se define así, eh, que manda este audio. Hola, buenos días. Eh, me gustaría saber cómo une lo que hizo Gorbachev con toda esta teoría rusa y de la revolución que ha pasado para que llegaran a ese punto. Bueno, esta es una de las preguntas. El otro es Raúl, que está muy enojado, pero no contigo dice, lamentable el ruido de un taladro en este momento que no deja escuchar bien al profesor se ve que al lado de la casa están con un taladro y... otro menchevique <risa> el del taladro sí, terrible eh, Horacio dice, buenos días, mis saludos para el Sion del cual aprendemos siempre mucho gran colaborador con la radio abrazo y muchas gracias José Luis desde San Antonio dice buenos días, un crack Cheroni Yo digo, o acabamos con el capitalismo o él acaba con nosotros. Y dice también que para los capitalistas, leer Lenin, Marx, es ser terrorista. Y los pueblos les creen. Los desinformativos, que son como droga, marean y engañan. Y peor, creemos que estamos bien, dice José Luis eh, Chiflet. Dice, buenos días, escuchando al profesor Cheroni. Está en España él, eh. Eh, comparto sus afirmaciones, solo diré que me llama la atención que no se expresa nada sobre la incursión de Lenin y el ecologismo que sus asesores le decían era la finalización de los recursos naturales y por ello tomó medidas de defensa de amplios territorios que después Stalin se encargó de destruir después de su muerte diciendo que los asesores a los que fusiló eran agentes británicos. Eh, bueno, nos anuncia que está viniendo muy pronto, vuelve al Uruguay. Eh, Laura eh, dice, ¿cómo entiende el destacado profesor Alcion Cheroni el viraje hacia las derechas y ultraderechas en el mundo actual? Muchas gracias, siempre. Por supuesto que muchos de los temas están ya incluidos en lo que está hablando el profesor, las preguntas han venido llegando en el correr de la, de la entrevista, ¿no? Hola. Sí, no sé si quieres hacer... Bueno, simplemente agradecer este, la intervención de los, de los escuchas, siempre es importante porque nos, nos llevan a reflexionar sobre cuestiones que de repente se nos pasan, no tenemos en cuenta. Este, Gabriel Tanguero, dijo alguien así, sí. eh, tan tanguero como yo, entonces. Sí, pensé lo mismo, hoy en el día de Goyaneche, justo. Yo creo que eh, Gabriel apunta a un fenómeno muy peculiar, hablando de Gorbacho, sí. ese es el fin del sistema, es el fin del sistema a través de la acción del oportunismo, Gorbacho es el fin del revisionismo, es decir, la Unión Soviética no cae por por, por efectos de un social, de, de hacer socialismo, sino por... Cae por efectos de la intervención revisionista. El partido es copado por el revisionismo y el Estado es copado por el revisionismo. La perestroika de Gorbacho es el fin. De... No es el fin del socialismo, es la culminación del proceso de revisionismo. Es decir, porque no hay fin del socialismo, la caída de de los países socialistas no es el fin del socialismo, es simplemente una derrota coyuntural que será en su momento restablecida en sus en sus límites, ¿no? ¿Qué sería el revisionismo al Sion para para describir ¿Cómo, cómo, qué sería el revisionismo, qué es el revisionismo para describirlo de alguna manera quienes no se han familiarizado eh, con eh, ese eh, con eh, esa definición? Eh, yo lo voy a decir con muy muy sintéticamente. Sí es cambiar los principios de, del socialismo, sí. los cambiar los principios del marxismo. Cambiar los principios del marxismo tienen que ver con lo que el uno de los, digamos, importantes digamos generadores del religiosismo contemporáneo, que fue Bernstein, sostenía. El capitalismo no se destruye por una revolución. El capitalismo se, se va, digamos, te va acomodando sí. democráticamente. Es decir, va expandiendo sus beneficios a, a, a las masas y va, digamos, aplacando el proceso revolucionario. Por lo tanto, solamente queda adaptarse a él, adaptarse a él y cambiarlo a través de reformas. Mm. Eso, digamos, es la base. Segundo, le, el, no se puede cambiar el Estado el estado democrático, entendiendo por democracia por democracia el sistema parlamentario, el estado democrático ofrece oportunidades para esos cambios sin necesidad de una lucha de guerra civil, de luchas armadas, etcétera, ¿no? Y a su vez, y a su vez ataca principios esenciales de la economía socialista, del nazismo. ataca la teoría valor trabajo y por supuesto por efecto, por efecto la teoría de la pruvaría, es decir, de la explotación, el método de explotación que tiene el capitalismo, ataca los aspectos esenciales de los principios marxistas, y por supuesto, y por supuesto lleva definitivamente a una conciliación. es Eso, digamos, es en estos términos apresurados que estoy diciendo lo que es el revisionismo. Mm. Esto es lo que pasa en la Unión Soviética a partir de Hussiok, y esto es lo que lleva esencialmente a la caída del socialismo, llamado real de aquellos de aquellos momentos, ¿no? Bien. no, sé, no sé Sí, te si, si he, si he respondido algo. Sí sí sí, sí, sí, sí. Sí, pero era bueno el apunte del oyente sobre Gorbachov porque claro, quedó como es, eh, es, es, es, hay, que hay, hay que tener en cuenta que mucha gente se sintió como iluminada por eso. Claro. Gorbachov, la perestroika, el, el, es una renovación del socialismo, era todo todo al revés. Uh -huh. Todo sí, lo sí, contrario. Sí. No, no haberse dado cuenta de esto era eso. Transformar el estado de dictadura del proletariado en el estado de todo el pueblo es un disparate. Es un disparate no solo teórico, sino práctico. En la crítica del programa de Gota, lo que ataca más es eso. Ataca al viejo Lianni, no al, no al, no al hijo Lianni. Uh -huh no ataca a aquellos social socialistas lasallanos que decían que había que crear un estado del pueblo así en forma total, una democracia absoluta donde todo el mundo participara, eh, es decir, Marx marcó su diferencia dijo, yo con esta gente no sigo, porque sí. están están no están atacando los principios marxistas, están atacando la realidad de lo que es lo que es el estado en el sistema capitalista, el estado democrático el que vivimos nosotros es un estado de explotación. Tiene un sistema además una estructura de explotación y una estructura de represión tiene fuerzas para armen todo el mundo las conoce no existe la policía y el ejército y el poder judicial eh, simplemente porque son los tres los tres este el una de las partes elementales de un estado si no existen con un problema qué pasa cuando cuando hay digamos una opresión de una opresión grande y la gente se rebel o no bueno, se aplica eh la represión, etcétera, todo eso es, mm. digamos es la vida cotidiana del mundo de que el mundo ha sido. ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, lo que lo que se quería hacer es eso, lo que se hizo fue de, fue destrozar esa esencia, fue destrozar la base del sistema. Es decir, hubo muchos errores, a eso apuntaba creo que Chiflé. Hubo muchos errores en la época de Stalin de, de digamos de la dirección del partido y del Estado por, por, por Stalin en el partido No, hubo muchos errores y hubo errores y hubo verdaderamente cosas digamos reprochables pero también hay que hacer la autocrítica y ahí a lo que pasaba sí. hay que verificar cuál era la situación es decir no no no pasaba cualquier cosa el imperialismo atacaba matan etcétera eso no justifica los errores por supuesto pero sin embargo requiere el análisis sí. y el señor el señor suyóó y -Oh. sí. hicieron eso destrozaron esto Liquidaron las bases esenciales, ya no fue más la dictadura del proletariado. Ahora se transformó en la dictadura de una burocracia que se transformó en una clase explotadora. Y eso es lo que está pasando lo que vemos ahora. Sí. Ese es el resultado, ¿no? Y a raíz de, de lo que pasa ahí con el, el oportunismo, con Gorbachev a la cabeza, se empieza a trabajar las cabezas de las masas en general claro, claro. y de sectores de sus orientadores muchas veces... Eh, diciendo que bueno, esto fue un fracaso, ya se lo da por fracasado claro. y con eso lo enterramos, y es encima toda... sí. ahora no está más Lenin, entonces Ajá. Lenin interpretó aquella realidad, pero no esta, y ahí empieza todo ese mareo, que por eso nos parece importante esto de, de la vigencia, no es para mirar para atrás, sino que no, es para hoy, es claro. de utilidad hoy. Sí, sí, sí. pero tú lo has dicho, tú has dicho con, una, con una cuestión que es esencial, la derrota se transforma en fracaso. es Esa transmutación de una derrota en fracaso es la esencia de toda esta decadencia, claro. ¿no? porque devalúa todo. Ya, ya no hay nada, como se dice ahora, ya no hay ideología, ya no hay política, ¿no? todo todo vale, que sé, en, con esas expresiones eh, de una terminología de la epistemología eh, de irracional. Entonces, es decir, transformar la derrota en, infra, en fracaso fue lo que lleva a la devolvación. Este, creo que era José Luis que preguntaba sobre la lectura derrotista de, de, de, de, de leer a Lenin de, no, de terrorista de, uh -huh. de, de que capitalismo los capitalistas Sí si no, el de, de San, San Antonio, leer, Antonio exacto, claro, José que, Luis. Consideran, que consideran que leer a Lenin etcétera sin embargo los, los ideólogos del sistema leen a Lenin leen a Mar, mucho más que nosotros porque la manera también de conocer al enemigo para ellos A veces nosotros nos despistamos y miramos las cosas superficialmente esta gente no el, la burguesía no es una no es una clase idiota sí. hace 500 años que gobierna al mundo entonces por lo tanto tiene una experiencia mucho mayor que el proletariado en digamos en conquistar el poder y en conservar el poder sí. entonces esas son cosas reales es decir no claro para para la propaganda cotidiana leer a Lenin o tener en la casa termina uno preso porque en un momento usted está leyendo a un, un, sí. un, un enemigo, no sé cuánto y no sé qué, ¿no? como ha sucedido, pero eso no es esto es decir, hay ningún economista serio no los chantas que escuchamos por acá por, por, por la sí. televisión y la radio economista serio, economista burgués serio que no conozca a Marx claro. no hay ninguno uno lee John Petri y conoce a Marx mucho más que cualquier marxista uno de Keynes también y todo toda la economía austríaca son enemigos de Marx porque le hicieron a Marx, porque lo conocen, porque señor porque se, estos esta gente no es idiota, no son tontos, saben dónde, quién es el enemigo y saben que hay que combatirlo, porque le, porque para ellos ese es enemigo y es lo que dice uno de los grandes economistas este, de, de, de, de, de, de, la, de la clase de la escuela austríaca, ¿no? que fue Bombagwick, Bagwick, decía en un libro que se llama La conclusión del sistema marxista, decía, es sorprendente que a Marx que Marx tenga tantos lectores, que tenga tantos sí. adherentes, entonces vamos a combatirlo, vamos a eliminar que tenga eh lectores heredentes. y hay mucha gente que dice, "Es sorprendente que todavía haya gente que tenga lectores y lean Lenin, esto es un peligro." Entonces, vamos a vamos a, a estudiarlo, vamos a y vamos a combatirlo. ¿Sí? Es decir, eh, este es uno de los de las, de las vigencias del, del, del marxismo y del leninismo. Es decir, la vigencia a veces no está en nosotros. La vigencia está en nuestros enemigos. Ellos saben bien de qué se trata esto. Ellos ¿Sí? comprenden perfectamente bien esto, ¿no? Este y la hablaba del viraje actual no sí. y el viraje actual es comprensible en función de esto es decir, en función de un cambio esencial en todo en, en la digamos en el dominio del oportunismo dentro de, de, de, de las masas obreras y de las direcciones de las, de las, de las masas y de sus sindicatos etcétera esto pasó esto pasó cuando en, en 1914 cuando la guerra Es decir, eso fue, es un viraje similar, es un viraje, digamos, similar en condiciones distintas, ¿no? Entonces, aquella socialdemocracia alemana, socialdemocracia francesa, que era todo un, un espectáculo de miles y millones de personas, ¿qué hicieron? Se dieron vuelta, viraron se pasaron al enemigo. Entonces, ¿qué hubo? Todo un cambio todo un cambio, es decir las propias masas que lo siguen no rompieron inmediatamente, pero continúa uno lo percibe, no se tiene como acá un millón de votos porque sí Se tiene porque hay, hay, digamos, hay realidades, hay condiciones sociales, condiciones políticas ideológicas que hace que las masas explotadas no sigan a, a, los, a los que quieren cambiar realmente, sino que sigan a los que tienen, digamos, los que le dicen que se puede cambiar pacíficamente, que hay caminos democráticos, etcétera sin analizar ese proceso. Entonces, esto es, es un proceso de evaluación muchas veces difícil de combatir. Es una lucha ideológica, por supuesto, ¿no? sí, Que es un combate. Sí. Nosotros estamos viendo en la práctica actual, en la práctica actual para juntar firmas tenemos un problema tremendo. No tenemos solamente a, a la coalición recontracolor que tenemos. Sí. Tenemos a gente de nuestro propio espacio cuando digo nuestro propio espacio, y nosotros somos izquierdistas, nosotros estamos con, con esto, etcétera, que están en contra que además hacen campaña contra la recolección de firmas sí. ni siquiera son democráticos en el sentido hasta en el sentido más amplio de, de, de concesión democrática de que todo el mundo tiene derecho a opinar de que todo el mundo tiene derecho, etcétera, ni siquiera eso, porque prohíben o pues tratan de prohibir, o hacen lo imposible para que la gente no firme que simplemente es un acto democrático de la democracia burguesa más Más natural más digamos menos menos revolucionaria es simplemente decir a la gente bueno usted vaya y vote <ríe> ni siquiera eso hasta eso le tienen temor porque tienen temor a la comprensión de las masas tienen le tienen temor a las masas tienen temor a, ese es el temor lo vemos continuamente y para eso el, el la burguesía no, no no solamente necesita represión sino necesita a quienes dentro del, del propio sistema del del movimiento social eh sea marxista, sea eh, popular, exista gente que sabotea, que tiene una que tiene una visión, digamos, reformista, revisionista, oportunista. Y eso existe y se da. Es decir, no son digamos, es decir, la vigencia de Lenin está en eso que Lenin comprendió eso. Su lucha fue esa. Hay un, si me, me voy a permitir leer una frase de, de, de, de, de Lenin del imperialismo ¿No? si sí. donde donde dice eh, que que, el, que no se puede derrotar al, al, al imperialismo sin derrotar el oportunismo ¿no? sí. es decir esa es su, su, digamos este, su visión digamos, acá, acá tenemos otra lucha No tenemos una lucha contra la burguesía eso es una lucha natural tenemos una lucha casi antinatura sí. Ten tenemos una lucha al interior de nuestro propio sistema tenemos una lucha que, que nos que, que nos lleva a tener que combatir adentro adentro en, del propio movimiento no entonces esto es un problema grave no es un problema realmente grave porque al final de cuentas parece ser que estamos luchando entre entre hermanos no eso no quiere decir eso no quiere decir Que no haya hermanos dentro de ese, de ese movimiento eso no quiere decir que sea compañeros mm. pero a sus direcciones no entonces más decía la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo y esa es una de las claves eso es una clave de la vigencia de LN, porque estamos casi en las mismas circunstancias agravadas además por la derrota agravadas por la guerra, una derrota lleva siempre al agravamiento, a la decadencia, a la descomposición, al escepticismo, al nihilismo, a todo ese tipo de cosas que uno puede englobar en lo que nos pasa, ¿no? En ver eh, todo todo lo que lo que parecemos, la vigencia de Lenin está en todo lo que construyó, en todo lo que hizo y en y en, y en su esfuerzo por por levantar un país y, y ir camino hacia el socialismo. Lenin decía, nosotros no instalamos el socialismo, esto no es socialismo. Sí. La dictadura proletaria no es el socialismo es un intermediario su me decía dentro del propio proceso de, de terreno de desarrollo interno no de, de de que se da que se da entre el capitalismo y el comunismo esa fase esa fase de socialismo ahí hay otras etapas anteriores hay que volver atrás hay que reconstruir hay que cambiar su su final su, su vida final sus años sus dos años últimos que fueron espantosos porque su, el último año en el 1900 ya. 24 ya lenin ni hablaba ni podía caminar es decir su, su, su enfermedad lo llevaba a, a, a un grado total de, de desesperación escribió una serie de textos hay, hay unas cartas al, al, al congreso que se le llama la se le llama testamento yo soy claro que ponerle testamento al digamos a los trabajos de Lenin mm. definitivos es no solo inapropiado sino ofensivo para el espíritu comunista de Lenin. No puede decir, no no le gusta también. Hizo un análisis. Hizo un análisis interesante que hay que leerlo. Más allá de lo que opinen sobre cada uno, como bueno opino, cada uno de, de los integrantes del partido, de Stalin, de Trotsky, de Bujar de Petago, etcétera. Más allá de eso, más que es lo que se fija mucha gente, uh -huh. atacó a Stalin, atacó a Trotsky, pues entonces que que hizo, eso no Eso tiene un valor porque Lenin lo ubicó en el proceso que estaba viviendo el país. Y, es, y, es, y y otros trabajos que hizo en ese momento analiza todo esto. analiza todo esto uh -huh. Hay que leer sobre las cooperativas, hay que leer sobre la revolución, hay que leer sobre eh, un trabajo que llamaba Mable, más, más, más Poco y Bueno, porque Lenin dice, nosotros estamos en una situación muy difícil. Estamos aislados, es una fortaleza aislada la Unión Soviética. Entonces, por lo tanto tenemos compañeros afuera pero no pueden actuar porque estamos cercados, entonces hay que analizar esto y, y señala una de las cosas más importantes en este periodo dice, no solo tenemos que mantener a la unidad obrero-campesina, que es fundamental por eso él observaba que la que, que circunscribir La polémica entre Trotsky y Stalin Llevaba a esa desunión Llevaba una crisis dentro del partido Que había que evitar Pero dejemos eso ahora sí. Simplemente lo que dice es Nosotros tenemos un aliado Es los países coloniales semicoloniales y dependientes esos son los aliados ahí está la fuerza ahora para nosotros la revolución ahí está nuestra alianza seguimos aliados con el proletariado de los países capitalistas desarrollados pero ellos todavía no todavía nos dieron el salto que tienen que hacer de quebrar el oportunismo en cambio los países los países atasados así los países semidesarrollados y coloniales y dependientes esa es una fuerza ahí se concentra la revolución y analicemos la etapa que hemosmos vivido Vietnam, China Cuba ahí se concentra la revolución Pre tenía razón su vigencia es que tenía razón previó estas nuevas estos nuevos cambios en el proceso revolucionario mundial y los previó no rompiendo con la teoría. ¿no? Siempre identificando el problema coyuntural Identificando el problema concretamente Hoy no hay revolución en Alemania Hoy no hay revolución en Norteamérica Hoy no hay revolución en Inglaterra Que son los países ideales para la revolución Hoy hay revoluciones en aquellos países Que no son ideales para la revolución Pero ellos son los que van a cambiar Ellos son los que van a contribuir a cambiar el mundo Ese es un aporte importantísimo de Lenin ¿no? Es un aporte novedoso además Para la propia revolución Este, para los propia construcción de la teoría. Muy bien. Eh, Alción, tenemos que ir cerrando por hoy. No nos da el tiempo de leer todos los mensajes, que los vamos a leer ahora después, pero sí uno de Víctor que dice que muchas de las cosas que está señalando Alción Cheroni se ven en la calle juntando firmas sí. cuando sí. reaccionan contra la militancia. Sí. Les da alergia vernos dialogando con la gente porque sí. podremos tener mucha teoría y estudiar los libros, pero los ejemplos de los luchadores como Lenin que no claudicó a sus ideas prácticas, que combatió ese revisionismo que corroe la revolución. Eh, con mucha razón, con sí. mucha razón. Desde porque, la calle mismo. Sí, sí, eso, porque además eso nos ha pasado, yo no estoy militando, pero en el, en el contenido, en la búsqueda de firmas que la puedo hacer de alguna manera entre gente que conozco, etcétera o con cual puedo hablar, en estas circunstancias que estoy viviendo, que, que no son malas, pero son restrictivas para mi actividad fuera de casa. Encuentro eso. Sí. Encuentro eso. Encuentro resistencia y fuerza comprensión. Dice pues comprensión. Y esto es, es una actividad que hay, que es la actividad leninista, marxista leninista de la actualidad, junta firma. Muchas gracias Alción, por este tiempo y por este análisis, esta clase que tuvimos no, no, esta por mañana. Favor, no, no. Yo me disculpo por, por no, la incoherencia que, que, que, que, que desarrolla. Un saludo a la compañera. Y yo saludo a todos ustedes y a la familia y a todos los compañeros. Un abrazo. Chau. Chau.